Estoy viendo el concierto de Gens.、Eh, en realidad tengo que a b e z a e s t á en la barra desde s u p e r pronto. Pero he llegado de una mala leche a casa porque, mira, yo te cuento. Mira, no me lo puedo creer. Cruza la parada de Alsacia para coger el bus. Me está viendo llegar, cierra s f u e r t e s y se pone en un darcio. No me lo puedo creer. Aquí en la lluvia con la b a t c a r i l l a manchada de ganchitos, la s palomita s de ketchup y un batido de vainilla de proteínas en el bolsillo.